Bueno, buenos días, muy amables. Eh, en realidad también tiene que ver con la política eh, de acercamiento de la defensoría. Eh, como ustedes sabrán, eh, durante todo este tiempo de gestión, desde mediados de 2012 hasta la actualidad, hemos podido implementar ocho puntos de atención en toda la provincia eh, para eh, dar cuenta de que todos los ciudadanos de Río Negro Eh, deben tener eh, bueno el mismo acceso a los organismos del Estado, como es este organismo de control y protección de los derechos humanos, pero sabemos que así todo tampoco alcanza. Ustedes recordarán que para los 20 años de la Defensoría del Pueblo eh, hemos presentado también un aplicativo para poder eh, bajar el reclamo desde toda aquella persona que tiene celular. Uh -huh. Pero bueno, más allá de todas estas herramientas, el contacto directo con la realidad es fundamental. Es por eso que hoy nos encontramos eh, aquí reunidos, eh, repasando algunas de las temáticas eh, más básicas eh, de, de algunos sectores de Viedma, eh, específicamente bueno del de, de barrio en que estamos hoy reunidos, eh, que si bien ya hay muchos reclamos presentados en la defensoría, siempre insistimos en que eh, muchas veces el vecino, por el motivo que fuere, por trabajo o por eh, falta de movilidad, o, o el motivo que fuera, no acude a la sede central, que eh, si bien está en la ciudad, quizás no termina siendo del todo accesible eh, hacia el vecino. La idea también es repasar los, las temáticas comunes, hacer un asesoramiento, aunque no sea de competencia de la defensoría, por lo menos un asesoramiento legal, indicar siempre al ciudadano dónde está eh, la solución, en qué organismo de, debe golpear la puerta, claro. eh y es por esto que creemos que... Es fundamental, una vez que ya hemos cumplido el paso de la implementación de las oficinas de atención al público, bueno, también poder salir cada vez más cerca de la gente y acercar de esta manera el servicio y hacer conocer cuál es el rol de la Defensoría Eh, dentro de la sociedad. ¿La idea entonces es recorrer los barrios de, de Lima y de otras ciudades de la provincia? Así es, una prueba piloto, como les decíamos, como en otros programas que estamos eh, también próximos a lanzar en este nuevo año, 2016, Ajá. como la Defensoría va a la escuela, así que también algunas de las escuelas que estén interesadas en eh, la convocatoria nos pueden eh, contactar al 422-045, Eh, y si no, bueno, también a través de eh, nuestros representantes. Bueno, eh, cambiando de tema, muy importante la labor que está, sobre todo, acercarse a los barrios, pero hace pocos días estuvo en Chipoleta y en Antovalle por la situación del río que compartimos en toda la provincia. Eh, ¿Qué nos puede decir y cuáles son las novedades que hay respecto bueno, de esa preocupación que es la, la salud del río Bueno, en principio recordar eh, que, bueno, uno de los puntos que corroboró la defensoría en su momento y que hoy ha podido constatar también el juzgado federal que tiene la causa a cargo de esta querella que busca deslinar responsabilidades sobre el vertido de distintas sustancias eh, que pueden ser posiblemente contaminantes hacia el río, uh -huh. tiene que ver con eh, bueno, una de las problemáticas principales que eh, tuvo lugar en, en Cipolletti, que es el funcionamiento deficiente de la planta depuradora, Eh, es decir, el día eh, martes hemos estado presentes en una inspección ocular convocada también por el jugador federal, donde eh, bueno se ha hecho una recorrida por eh, las distintas piletas, eh, pudiendo constatar que eh, solo funciona el 50% de la capacidad de la planta, por el cual hay otro 50% que eh, permite, lamentablemente en estos momentos, que... Eh, un gran porcentaje de desechos vayan en crudo directamente al río, es decir, para hacer una comparación, si, si Poleti tiene aproximadamente 100.000 habitantes, en eh, los desechos de 50.000 estarían siendo vertidos en crudo hacia el río negro. Entonces la idea es ver qué desentaciones toma ahora la justicia federal en este sentido eh para, eh, bueno, deslindar responsabilidades y ver qué otras medidas más se pueden solicitar como ya las han solicitado Eh, dentro del expediente para ver de qué manera paliar o conseguir eh poner en funcionamiento el segundo módulo que haría que eh, esta situación cambiará al 100%, te diría. ¿Y qué pasa en otras ciudades donde también lo implementan, por ejemplo aquí en Man, cuáles son los funcionamiento están al tanto? Bueno, sí, siempre hay problemáticas porque hay que renovar los paneles, por ejemplo, aquí en Zipoleti, que es el caso que nos que motivó la inspección que, eh, por ejemplo, había caído un rayo por una tormenta eh, brevemente, que había terminado también con eh, la capacidad de uno de los agregadores. Es decir, siempre... Hay que acudir. No solo el mantenimiento, que esto evita como en toda casa, por ejemplo, si uno hace el mantenimiento, se evitan erogaciones económicas máximas en, en un mediano plazo y es por eso que no solo esta instancia es importante, sino también la colocación de nuevas obras que también fueron anunciadas oportunamente, pero que, bueno, en la actualidad no han sido concretadas. De cualquier manera, bueno, veremos cómo continúa... Eh, el capítulo de, de este expediente que es por demás interesante, que creemos que es histórico, estamos contentos porque se me está dando la importancia que se merece, el cuidado de los autos en todos los tramos de la provincia, Eh, y bueno, un tema, por supuesto, para seguir no solo desde la defensoría, sino desde distintos testamentos. Claro, ¿qué pasa eh, con otros tramos del río, como por ejemplo donde se encuentran las empresas petroleras que también están eh generando algún inconveniente en lo que tiene que ver con la salud del río? Y bueno, lamentablemente también tenemos otras acciones judiciales presentadas. Ustedes recordarán el pasado 21 de julio, el derrame de hidrocarburos sí. que se dio en Allen, Hoy sabemos que hay más zonas licitadas, la idea es prevenir este tipo de incidentes que, eh, bueno, no debieran ser tan comunes como lamentablemente lo están siendo, eh, porque la realidad misma lo indica, eh, y bueno, la verdad que nos mantendremos expectantes eh, y siguiendo todas las temáticas como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿no? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es la salud hoy por hoy del Río Negro, el agua digamos, eh, sin, sin ánimo de alarmar a la comunidad. No, exactamente. Yo. yo creo que, que todavía, por suerte, por eh, la bondad del curso de agua y el poder autodepurativo del mismo, eh, estamos en un momento de revertir posibles consecuencias hacia el futuro. Uh -huh. Obviamente que eh, el río ya no es lo que era, y esto lo demuestra... Hay ciudadano en acercarse a la costa de que alguna flora o fauna ha cambiado cosas que esto tiene que ver justamente con divertidos eh, de sustancias que quizás que exactamente no no es normal encontrarlas en su cauce obviamente bueno eh, hay que continuar con la temática hay que tomar conciencia de que como en otros países del mundo nos gustaría abrir la canilla y poder tomar directamente el agua sin ningún tipo de problema. Eh, creo que es un momento eh oportuno para para tomar medidas eh, por quien corresponda, ya no es el municipio, es el estado provincial, nacional y demás. Eh, pero bueno, ya les digo, creo que el panorama todavía es positivo, al alentador, pero hay que tomar cartas en el asunto y tomar conciencia de eh, la real problemática. ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Edith. Gracias a usted. Bueno, ahí la palabra de Nadina Díaz, es la defensora del sueldo de la provincia, en esta visita eh, que ha realizado... Eh, aquí en la junta decinante el barrio